Bueno, estamos en comunicación con una vecina, con Marcela, que bueno, ya está eh, del otro lado. Buen día, Marcela, ¿qué tal? Acá Karina, desde Radio Encuentro Viedma. Buen día, ¿cómo están? muy bien bueno queríamos charlar un ratito porque eh, conocemos un, un poquito así tu, tu historia y querían queríamos, queríamos eh, por ahí que le contaras a, a también a compartirla no con vecinos vecinas esta situación de, de las tierras no una tierra fiscal que bueno tuviste ahí idas y vueltas querés contarnos Sí en el 2019 salimos favorecidos con unas tierras fiscales nos dieron la tenencia precaria eh... Luego se nos ofreció, en la intendencia estaba Pesati Castro, se nos ofreció la oportunidad de unas 100 viviendas del barrio de los Eucalipto, que teníamos que ir a sorteo y ciertas cosas. Hicimos todos los requisitos, hicimos todo el tramiterío que se llevó eh, y salimos favorecidos 100 familias para una vivienda por intermedio de un plan de IPPB. Consistía en que teníamos que entregar nosotros las tierras Eh, para ser reubicado en otro lugar para que se pudieran construir las casas. Lo hicimos. El municipio le entrega el paquete de tierras que fueron, creo que, eh, cinco o siete manzanas de la 531 a la 538, creo que va, y eh, las entregan para eh, la edificación del plan de vivienda. De eso ya pasó cinco años. Resultó que en Dos Manzanas había una plaza a la cual había que lotear. Entonces, en la actualidad, eh, el año pasado, se pidió de vuelta el paquete de tierra para lotear esta plaza para que se edifiquen las viviendas y se tenían que devolver al IPPB. El IPPB lo único que dijo que estaban en suspenso por el tema del cambio de gestión. Y... Nunca se devolvieron al IPPD y resultó que empezaron a entregar las tierras. Nosotros vamos, nos están dando la tenencia precaria, y si no firmamos dicen que perdemos la tierra. Así que tenemos que firmar una promesa de 100 viviendas que no se cumplió y ahora estamos escuchando que el Intendente Castro eh, está alargando otra vez otra propuesta que tiene parcela para hacer 300 viviendas. Nosotros lo que no queremos es que a esta gente le vuelva a pasar lo mismo porque ya pasó anteriormente y como no se difundió nosotros no sabíamos. Le pasó a la gente de los hornos que lograron que hoy actualmente por medio de una ordenanza le hicieran la divina que le habían prometido hace 5 años. Ahora estamos en esas condiciones nosotros. Nosotros el 8 de agosto vamos a tener una reunión en el consejo eh, vecinal, sería ahí donde está Bichara, al frente de la Plaza Alcina, para que nos expliquen qué fue lo que pasó y por qué no están entregando las tierras, qué es lo que hay escrito, por orden de quién, eh, no se nos informó, no se pasó a difusión de que estas viviendas no iban a hacer. Nosotros lo que pedimos era eh, seguir esperando hasta que se reactive todo eh, lo que se había parado en el país. Y si no podíamos entrar en ese plan, entrar en otro, pero esperar a que se nos entregara como se nos prometió, las 100 viviendas, porque es lógico que en el 2019 no vale lo mismo que hoy poder edificar. Bien, eh, así que bueno, vienen vienen en, en lucha, ¿se están juntando con otros vecinos? Eh, actualmente eh, están todos sanonadados porque lo llamaron para entregarles tres manzanas que sí estaban loteadas. Eh, la que faltan entregar son las 535 y 534, que actualmente en la calle 2 es una plaza. Hay una cancha de fútbol, creo. Mm, claro Incluso hay transformadores eléctricos, eh, no sé. Están tratando de sacarnos de encima y que nos quedemos callados. Nadie nos ha dicho nada, solamente son empleados los que nos dicen si nos firman pierden el terreno, no nos dejan opción. Así que hemos siempre tuvimos las puertas abiertas, tanto de el intendente, de Pesati. Bueno, hoy se nos cerraron todas las puertas, no nos contestan los teléfonos, nada. Simplemente ayer logramos que por medio de la concejal Franco hablar con la concejal Divicensi, y prichar y acordar una reunión para el 8 de, del mes que viene. Este es un programa que se llamaba Suelo Urbano. Eh, Vos sabés que yo las tengo por las 100 viviendas Ajá. del barrio Eucalipto. Bien, bien. ¿Y la, la legislatura eh, tuvo...? Eh, charlaron, pudieron hablar con algún legislador, porque bueno, eh, lo que dice la noticia que es del 2022 es un programa suelo urbano que fue aprobado por la legislatura en noviembre del 2020 mira en la legislatura logramos que eh, no porque Nación decía que pasaba el 10% para la el inicio de obra y nosotros logramos que la legislatura sesione que el otro 10% se haga cargo la provincia para iniciar la obra Hasta ahí llegamos, teníamos la legislación, pero eh, en este caso fue que ITTB inició por la cooperativa obrera porque era una deuda que ya tenía de antes de nosotros. Y nosotros éramos los primeros, incluso ni siquiera tendrían que haber estado incluidos. Claro. Eh, esa esta Ese trámite lo hicimos nosotros y nos dejaron afuera. Eh, Marcela, ¿tenés eh, eh, más o menos eh, la cantidad de vecinos y vecinas que están en esta situación? Eh, mira, los que fuimos convocados y que nos juntamos fuimos 47. Nuestra propuesta al concejal fue, eh, eh, fue que eh, los convoque y que les pregunte si querían seguir esperando, querían la tierra o no la querían. Entonces así veía la cantidad de gente que era si no eran 100, como para meternos en otro lado a los que sí realmente queríamos ir esperando y que nos dieran la vivienda como habían prometido. No sé qué entendió, El tema es que él entendió que la gente quería construir y le empezó a dar las tierras, así como están. No es que se rellenó, se arregló, nada, eso es... Y... Eh, es un basural a donde se aplanó la basura y el relleno fue por la basura aplanada ahí. Eh, e incluso ahora están llamando para que vayan a empezar a pagar el agua, que ya no se hace cargo el municipio porque les entregó la tierra. Eh, el arreglo, la ordenanza dice que nos tenían que dar con por don cuneta, agua, luz, gas. Eh, todos los servicios tenían que llegar hasta allá. Y todo quedó en la nada. Y ahora está ofreciendo 300 viviendas y de la misma forma que nos hizo nosotros. anotarte para una tierra fiscal y después le van a dar la vivienda. Y lo mismo le pasó al barrio anterior también. El de los hornos. Claro. Bueno, Entonces nosotros queremos sí. que alguien nos explique o que nos muestre dónde está escrito que el IPPB eh, mandó el paquete porque no iba a ser la vivienda. El IPPB mandó el paquete al municipio porque el municipio lo pidió para lotear la plaza para hacer las viviendas. Hasta ahí sabíamos. Eso fue en octubre del año pasado. En marzo se pidió y en octubre, nosotros hasta octubre seguimos luchando la que nos dijeron no vengan más. Bien. Siempre un empleado, nunca dieron la cara a nadie. Eh, en ese momento, bueno, decías, ¿no? Eh, los Las atendieron Castro y Pesati. En los años anteriores, sí, en este momento sí, sí, no. Sí, era el la jefe de Gabriete, reunión, claro. Eh, nos mandaron con la señora Eugenia Serra, que es de gobierno, y a que nos diga que las casas no se iban a hacer. Pero no sé, no había nada escrito. Claro, en el 2021 es donde Viedma afina detalles para el sorteo de 100 viviendas en los Eucaliptus. ¿no? Es lo que la, las novedades de ese momento. 100 viviendas que el gobierno provincial destinó a Viedma. Y bueno, ahí habla no de jefe de gabinete municipal, Marcos Castro, en ese momento, que indicó que junto al titular de Lotería Provincial dar transparencia al proceso y organizar el sorteo de las familias que han decidido someterse a esta instancia de selección eh, esto se informaba en aquel momento con bombos y platillos Marcela Sí sí exactamente pido mil disculpas porque justo estoy en la calle y Bien. no tengo los papeles no hay problema, eh, queríamos como como mirar un poquito más para atrás como para entender no desde dónde y la raíz de este problema, no esto que viene, eh, ustedes ya estamos en el 2025 y realmente eh, es necesario que les den respuestas. Sí, aparte se jugó con la ilusión de la gente. Eh, ahora nos entregan un terreno que ni siquiera está rellenado, eh, no, no, no, eh, habría que verlo para creerlo, es ¿sí? Pero sí, se jugó mucho con sí. la ilusión de la gente y hoy cuando vamos a preguntar algo nos dicen, bueno, si no querés ir la tierra hay otra gente que la quiere. No es contestación para esperar cinco años. Bien. Eh, si no fui más perder la tierra, tampoco es contestación. Esta señora Serra eh, no nos habló muy bien. Eh... No, impuso que listo, ya está, pero no es que ya está, ¿dónde está escrito?, ¿quién puso el gancho?, ¿dónde está la ordenanza?, que eso vuelve para atrás, nosotros pedimos esperar un poco más a que la situación del país se mejore. Eh, bueno, vecina, eh, vamos a estar seguramente el, los viernes Tenemos una columna acá, Encuentro con la Muni Así que seguramente vamos a estar hablando sobre este tema Así que bueno, quedamos atentos, atentas A la respuesta de Marcos Castro, el intendente actual eh, Que bueno, que justo también, ¿no? Tiene mucho que ver con, con todo esto Porque en ese momento también era el jefe de gabinete Así que eh, vamos a estar entonces pendiente de la respuesta Marcela Bueno, muchas gracias. Y yo voy a tener más novedad cuando nos reunamos con todos los concejales juntos que firmaron eso eh el 8 de el mes que viene. El viernes 8, así que después le voy a estar informando qué salió de esa reunión y qué explicación nos dieron. Bien. Mandamos... Más mandamos explicación yo quiero ver los papeles donde está realmente eh hecho legalmente. Claro. ¿No? y por supuesto que eh, está de más decir de que se merecen todas las explicaciones necesarias, ¿no? Después de jugar así con la ilusión de vecinos y vecinas, después sabemos de... lo que significa eh, una vivienda, un terreno, ¿no? Sí, sí, después de muchísimas notas, la BIM nunca nos atendió el nuevo interventor sí. del IPPB. Fuimos con un representante del municipio Zaragoza en ese momento, porque si no no nos atendía como oh, para dar una explicación. Es como que todos se lavaron la mano y hoy salen en las fotitos que van a volver a hacer viviendas.